If the show is through silent looks and with the cubes with the frozen, of master's smiles That last in 1998 show The hard song, No one ever sings The curfew chorus line The comedy divine The bulging eyes of aquí estoy aquí sí estoy aquí <ríe> y, y que veréis eh, lo que pasa que llegué estoy yo probando a ver porque el micro sal sale esto y, y me se siento me se deja de de sentir ¿eh? sí, pues, por este mes 7 hoy está esta noche va a ser un programa de esos nos que voy a ¿eh? voy a anhelar eso de estar en una radio ¿Eh? una radio comercial, una radio pública, una radio cualquiera veces que tenga botón para todos, tos porque hoy tengo, la, el, el, eh, hoy tengo un catarrazo de espanto tengo la, el garguelo muy jodido entonces eh, a base de hablar demasiado pues lo que lo que va a pasar es que voy a toser ¿ves? así nada Eh, bueno, por supuesto, eh, como no puede ser de otra manera, entamando así en no la comentamos, eh, bueno, pues esto no puede ser otra cosa que Anedonia, Anedonia, que es el programa que los llueves a partir de las 9 de la noche, a una hora indeterminada entre las 9 y las 10 de la, de la noche, eh, suena a través de Radio Cuca, a través de los ondes de la Radio Libre de Uvieu. Suena Apple 107.3 de la frecuencia modulada y suena también a través del www.radiocuca.org Bueno, espero que, espero que suene a través del www.radiocuca.org, yo eso no lo sé ¿eh? Hasta que no pasa un pedazo y se me mete de aquí en al, al chat Eh, me lo cuenta, oye, pues sí, siente o hoy no se siente. Entonces cuando me entero, mientras tanto de no, y no estoy enterado de esas cosas. ¿Cómo se todo, ¿no? El arnés de con no lo sabe todo. El arnés de sabe muy poquitín de muchas cosas y no sabe mucho de, de nada. Eso, otros días, que está sano y que está en plenas facultades. hoy por embargo no estoy sano ¿eh? ni estoy en plenas facultades hoy estoy malo <risa> dado que a lo mejor es una excusa pero buena para pa hablar de, de la enfermedad ¿eh? yo cuido que ya quede pocos temas que, que no de los que no falla en edonia cuido que nunca falle de la de la enfermedad no, no sé, pero, Igual sí que falé, porque una cosa allí que, que, que yo no me acuerdo, ¿eh? no voy a acordarme de todo, ¿eh? que, que son más de nueve años ya de, de programa, joder. Hoy si furrula bien, de momento está furrulando bien el, el programa de grabar, ¿eh? Eh, paz que está guardándose el podcast, si furrula bien, igual lo que voy a decir, vale para que furrole mal, igual vale para mal decirlo. Pero si hoy furrola bien y todo, ¿eh? todo queda como tiene que quedar, esta va a ser la grabación número 300 de Ednidonia. Que no sé si eso llegue mucho o oye poco, ya os digo. La grabación número 300, tampoco he doy mucho, mucho aquello al a efeméride porque, a ver, al fin y al cabo... Eh, programas de nozonia, hubo muchos más de, de 300 porque, bueno, pues no sé cuántos pudieron quedar sin, sin grabar pero, pues, guapamente, una docena de ellos pues a lo mejor quedaron sin grabar Hombre, vosotros a lo mejor multiplicáis nueve años vosotros les hermanes siete los jueves como no ellos porque este programa fue siempre los jueves Otra cosa, ya que hay unos meses que al el, el secrilesio enorme de cambiarlo de hora, he puesto tanto tiempo en la misma hora, vaya, voy a cambiarlo, oye son cosas que tiene la vida soy miserable llevo diciendo vos desde, desde el entamo ¿eh? desde el entamo de los de los tiempos ya desde el entamo de los tiempos no pero casi desde el entamo de y así. llevo diciendo vos que soy anedónico y, y miserable soy tremendamente miserable eh, eh, entonces es ya normal que una persona tan miserable como yo pues haga cosas tan tan tan tan ruines como como cambiar la hora del, del programa después de, de tanto tiempo Y, y ya os digo, o sea, multiplicáis lo que lleve, lo que lleve nueve años y pico, ¿eh?, multiplicáislo por, eh, bueno, pues, eh, por los que, eh, que supuestamente hay en, en nueve años y saldríamos, saldríamos una, una cantidad muy superior a trescientos, a digo yo, ¿eh?, no sé, no me puse a pensar, ¿cuántos almanes hay en un año?, hay más o menos eh, cuatro por mes... ¿Eh? 40, 48 en un año, en, en, en dos años son 90 y, 90, 96, 96 en dos años, en, en cuatro años 180, 192 en cuatro años, 192 en cuatro años, en, en ocho años en todos serán más, casi 400, Y mira, casi cuatrocientos en cuatro años. Y yo digo que llevo nueve, ¿eh? Y, y, y no un pase de 300 Madre de Dios. ¿Y dónde no, tuve yo todos esos otros? La verdad. A ver, porque yo sé que... Eh, pues hubo un tiempo que tuve pa... Tuve pa... Tuve pa el Ion. Y ese tiempo, pues, no fui en Edonia. Pero, coño, me fueron dos mesucos nada más, ¿no? ¿Mm? <coughs> y hubo un tiempo que tuve pa... Y en ese tiempo tampoco en un Ficia Nedonia, eso es bastante más miserable que el Raposo, que, ¿eh? que el raposo, me India el raposo me ha hecho para la India y siguió faciéndolo la de Raposo, por hecho para Tailandia y siguió faciéndolo de Raposo, para el León y para Cangas y no fue de Guanedonia. Pero bueno, de todas maneras, para Cangas tuve menos de un año y para lo tuya un par de mesucos, y, y, y hostia, 300 si nos ponemos a dividir. Madre de Dios, ¿dónde coño tuve yo todo ese tiempo? ¿Eh? A ver, si sí, si hay un montón de. Tuve un montón de experiencias y que por algún motivo re, fueron esborriadas de la, de la mi conciencia. Me cago en la ley. Hostia, pues no os digo yo que no, porque acabo de flipar. Yo nunca había hecho la cuenta, pero. Pero, hostia. Sí, sí, sí, sí, claro. Me cago, hostia. Coño, claro, 12 por 4. 48, y, y, y como coño llevo yo 300 nada más, madre, madre, madre del amor hermoso. Oye, será, será que estoy viviendo en una mentira? ¿Ser, puede ser eso, puede ser que toda mi vida no existiera en realidad y, y, y lo que te hace ella viviendo una ilusión. Que, que, que de, algún, de algunas mentes malintencionadas me, me metieron en el lo qué sé yo. ¿Dónde tuve yo todo ese tiempo, madre de Dios? Pero bueno, en fin, todo ese tiempo no se me tuve. Pero, hostia, faltaría en, en algún tiempo de esos un programa sobre la enfermedad? Pues pudiera, pudiera ser, no, no sé. Pero no, porque claro, precisamente lo que pasa allí es que un oficina programas. Mira, no entiendo nada, no entiendo nada de verdad. Y quiero más no pensarlo porque, porque pa, ponerme, pa', pa ponerme más malo todavía de lo que estoy, ¿eh? Claro, para ponerme malo de de, de, de, de, la, de, la, ...de la tiesta, del cerebro, de la, de la función mental, ¿eh? Joder, madre de Dios. Bueno, Ana. <coughs> Tuve, tuve una animación suspendida, tuve en un universos paralelos, qué sé yo... Oye, tu, en, en esta radio no hay botón de la tos, pero al fin y al cabo también hay el, el botón de, de, de apagar el micro, que también vale Yo mismo, ahora mismo acabo de apagar el micro y pagar una tos tremenda y no, no, se, sintió, no se sintió nada. Mirad, voy a, a hacerlo otra vez. un carraspeo guay, ¿no? y bueno, lo he hecho toso y, y toso y esgumilo ¿eh? esgumilar, no sé si era un, un verbo un verbo eh, el típico verbo, no más, es casero ¿eh? yo siempre senté a mi igual a decir esgumilar, no sé A decir eh, botar gargachos por la boca sacar gar un gargacho y más cuando cuando lo arranques de, de eh, cuando, cuando lo arranques de, de, de la garganta del garguelo, y saques ahí una buena bola de eh, de, de cospe y echas y, echa y, y miren te dicen gocho y tal y para mí es lo más natural del mundo Claro, también es verdad, claro, y para mí es natural, porque ahora en una hay tuberculosis y estas cosas, pero en otros tiempos parece ser que ya era una medida bastante antigénica lo de, lo de andar echando lapos por la calle. no sé. Pero bueno, en mi caso ya sabéis que tiro lapos, tiro peos, no tengo problema, no tengo problema, ¿eh? no problema ninguno. Lo que tienes el anedórico, que te la a todo. Y si para arriba y es miserable, súbate pues, la mastodía. Pero no lo he dicho que, que, que estoy malo, estoy malo. Estoy malo y es y, y curioso porque yo que sé nunca, que sé nunca estoy malo. Eh, no, en serio. Yo mira, y yo como lo de lo, lo que digo yo de. Eh, de, de ser eh, aprendiz de mucho maestro de nada. En esto casi podríamos decir todo lo contrario. Eh. En, en el tema de las enfermedades, por fortuna, soy soy eh, aprendiz de poco, pero por desgracia soy, soy maestro, unos escuantes. Yo que si nunca en la vida tuve malo, yo que si nunca eh, me puse malo. pero cuando me puse, hostia, pa bien, eh, me cago en la ley. Hostia, agarré una cantidad de cosas, desde que yo mismo no me acuerdo, porque fueron todos los eh, y entonces cuando fue repaso la, la, la peña flipa. Yo me Digo, no, no, pero si fue nomás un mes. Pues en un mes agarré un todo. <risa> en un mes agarré, bueno, agarré un todo, no, agarré unas cuantas cosas, eh, unas cuantas cosas. Eh, hoy precisamente, además, igual llegué una noche a falladiza para pa hablar de estas cosas. Porque hoy recibí un. Recibí los resultados de un reconocimiento médico. ¿eh? Un reconocimiento médico de esos de, de empresas. La gente que estáis de trabajar, pues, pues estaréis acostumbrados, ¿no? En, en casi todas las empresas, pues eh, prácticamente todos los años, pues bueno, en un reconocimiento, los trabajadores, pa, eh, un reconocimiento básico, a ver, ¿no? tampoco ninguna cosa profunda, digo yo, bueno, depende de lo que trabaje aún. Yo por casi nunca trabajo, eh, y a la vez trabajo un año seguido en el, en el mismo sitio, pues entonces es, eh, bueno, pues no es ya habitual en mí hacer esas, esas cosas. Y además, eh, de unos años para que no. Pero yo en antes, hacía eh, por, por evitar los, eh, los, los reconocimientos médicos, porque yo tenía, tenía una zona tremenda a los, a los médicos. Eh, la cosa viene de viene de niño no y eh, viene de niño o más o fue más adolescente a ver, de niño lo que me viene llevo una tremenda fobia a, a que me sacasen sangre para ser yo no me acuerdo ni era muy pequeño pero bueno puede ser que siendo bastante pequeño de lo que cabe no sé que podrían ser cuatro o cinco añinos eh, cuando me la mioma mamá que una vez fueron a, a sacarme a sacarme sangre y yo de siempre, ¿eh? ya de aquella y, y ahora sigue sigue siendo así, pues por el motivo que se ya tengo unos venes que no se ven ¿eh? eh los míos venes de de la... Dios, oye, estoy pensando ahora, ¿cómo se llama el sitio este, eh? donde hace la, la articulación eh, el, el, el coldu? ¿eh? pero que la parte de dentro, la de fuera y el coldu, pero la de dentro, ¿cómo llegue? claro, porque si llegue más para arriba, y el sovacu ¿Qué, ¿Qué es? ¿Solbacul coldo Bueno, no sé. El sitio es así, en la mitad del brazo, que de donde normalmente te saquen te saquen la sangre o no saquen la, la sangre quesitos. Bueno, por pues la, la cuestión de que, mmm, ven es que les venes de ahí a la mayoría de la gente. Si ven, o haciendo la movida esa que, que te mande, que, que, que si aprieta el puño, que si. ponen la goma ese y la aprieten como los yonkis para pincharse ¿eh? bueno pues eh, les venes ese salen a la salen a la, a la luz a la vista bueno pues las mías no ¿eh? las mías de, de toda la vida pues se esconden ¿eh? cuántas veces me hicieron la típica broma de coño escondiéndose una ¿Eh? dos no, partes gracias gracia, pero bueno eso es lo típico de cuando ya te lo dejas hacer una docena de veces ya no fue gracia Sabéis también lo que pasa que yo como oye pues, joder, no tengo ningún interés en que la gente se sienta mal ¿eh? todo lo contrario préstame que se sienta bien y más una persona que me va que me va a clavar una agulla ¿eh? en, en una parte del cuerpo pues entonces siempre río la gracia por supuesto a ver, qué coño va a saber el paisano de eh? si yo la paisana ¿eh? si ya me hicieron la gracia cuarenta veces no tiene por qué saberlo ¿Eh? No, no hay ningún motivo para que, pa que lo sepa sábelo porque lo sabe bueno, sábelo, no, perdón, no lo sabe sélo yo, lo yo porque tuve ahí pero él no, no él o ella no lo saben en, en absoluto eh, entonces yo río la gracia pero bueno, sí, parece que, que no es que les menes se me esconden porque son de ese y si tuvieran fuera, y ese día por lo que fuera, pues, pues se metieran para adentro. No, ya no ya es el caso, el caso ya es que están siempre para adentro, no salen para fuera nunca. Entonces, bueno, cuesta, me, cuesta veles ¿eh? y, y cuesta pinchales para ¿eh? pa, pa sacar la sangre. ¿eh? Bueno, pues la, lo que pasó aquella vez, ya os digo, tendría yo cuatro o cinco añinos, porque me cuenta la, la misma, Eh, puede ser que bueno pues fueron a sacarme sangre, yo me, los niños, supongo que todos los niños, en mayor o menor mi día, eh, y tienen, iba a decir, tenemos, madre de Dios, como si yo fuera un niño, <risa> ya, ya, ya voy más para viejo que otra cosa, pero bueno, todos los niños tienen, y yo de niño también tenía, miedo a, a que te sangren sangre, bueno, todos, Ya sabéis que no se debe decir lo de todo, nada, y siempre, nunca. Todo seguro que no, seguro que hay niños que ellos prestan, que ellos saquen sangre. Seguro, yo tengo visto niños que, que, que ni se mutaban para sacar sangre, y eran muy pequeñinos. Bueno, pero por lo visto yo sí me mutaba, ¿eh? yo tenía la mía preocupación. Y bueno, pues nada, supongo que oye, pues, la, les enfermeras o los enfermeros Eh, pediátricos que traten con niños, pues supongo que oye pues ya sabrán hacer la extracción de, de una manera bueno pues lo menos traumática posible. ¿Eh? Yo tuve la mala fortuna de, parecer, según me cuenten, de topar con una que podía haber sido en, en cuenta de enfermera, podía haber sido torturadora, ¿eh? Eh, ferretera quizá, a lo mejor también, fontanera. una posibilidad, porque puede ser que lo que hizo fue, bueno, pues pinchar ¿eh? y, y bueno, pues no dio, como pasa tantas veces, no encontró la la vena entonces lo que hizo fue buscarla, ¿eh? buscarla con la agulla y decir, eso que te dicen del símil este de la tortura de remover el puñal en herida Pues este, en este caso no removió el puñal en feria ninguno porque no había feria y no había puñal. Lo que hizo fue remover la agulla en, ¿no? en el sitio donde la pinchara. Entonces, bueno, pues a mí debió dolerme bastante, supongo. Según me cuenta la mamá, eh, lloraba bastante, pegaba unas voces curiosas y mismo salió el médico y echó una bronca tremenda a la, a la enfermera en cuestión, porque eso no se hacía. Entonces, bueno, pues yo agarré una fobia importante al al tema de. De que me sacan en sangre. ¿eh? Una fobia importante que se tradujo en, en que no volví a sacarme de sangre en, en muchos años, en muchísimos años. Que mismo. <risa> Joder, ves, ves como hace falta el, el botón de la de la tos. Cuando cambien la.. la mesa mezcles tengo yo que, que decidir que ponga un botón de, de tos joder porque puede ser un botón de, de, de para la tos y para muchas otras cosas mirad, ahora por ejemplo voy a sonar la nariz puede ser un, un botón de la tos que a la vez sirva como botón de sonar la nariz mirad <tose> <tose> ves eh, como que mal suena que esto queda fatal en la antena Y, y bueno pues tiene que quedar uno porque no hay botón y otro porque es a ver anedonia así y asina y en anedonia, si estornudes pues estornudes en antena no, no andes guardándote ni no en vinagre aquí no hay que guardarse de nada bueno pues que estaba yo contando lo de lo de sacar la sangre el ¿eh? eh, mismo que no recordar de alguna vez que ya tenía el, el plan igual para para pa el día para según miráis eh, miráis a lo que llegaba la, la mente infantil la perversidad que tenía tenía ya planeado que había un bueno pues el médico mandará a me sacar sangre y entonces eh, bueno pues pese a los míos protestes y tal pues pues eh, programose la extracción para un determinado día eh, al final no pasó nada no pasó nada porque no fui a ver Eh, tan histérico me puse me puse en casa cuido que una cosa sin Era un ataque de ansiedad porque ya el cuarto me, un ataque de ansiedad no es simulado eh Acordadme que ya era verdad que al final decidieron ¿no? que no me que no me llevaban pero pero yo ya tenía un plan y el plan ya era de la que de la que iba de la que iba subiéndome para pa el ambulatorio eh? pues yo iba a echar un momento dado a correr eh? y, y iba a esconderme para para evitar pa, Dibas con él, que pasara la, la hora para pa evitar que me fijen la, la extracción aquella. ¿Eh? Mirai, mirad que extremo, si dejaba la cosa, eh. O sea, <risa> la mi mente infantil tenía una propensidad una tremenda. De solo el tiempo, eh, bueno, pues fui faciéndome mayor, y pero no penséis que cambió esto, ¿eh? Seguía, seguía exactamente igual, seguía exactamente igual. A lo mejor al el, el, el mi amigo Tirolincio, ¿eh? No sé si seguirá sintiendo el, el programa de alguna vez, pero bueno, fijo que se saco, saco la acuerdo de, de la anécdota esta porque de alguna vez, más de una vez, hablamos de ello, ¿no? De, de cuando un buen una vez que tenía que hacer un, un análisis de sangre para un reconocimiento de esto, de, de un trabajo, un reconocimiento médico del trabajo. Y, y bueno, yo hasta entonces ¿eh? tuve la suerte de que me tocara sacar, primero me escaqueaba, te de sacaron sacar una ley que decía que no ya era obligatorio. ¿eh? Pero claro, que no llega obligatorio más que para determinadas ocupaciones. Y bueno, en aquel caso, pues era una ocupación de estas, en la que llega así o sí, chavalín, hay que hacerlo. Y entonces, claro, yo estaba preocupado porque, bueno, pues, era un buen trabajo, tenía ganas de agarrarlo. Bueno, buen trabajo, o sea, de, de peón de albañil. pero de aquella llega un trabajo cojonudo porque ganaba un espera curiosos. ¿eh? Y como la mía intención llega a estar poco tiempo allí, pues no pasó nada. Bueno, por pues la cuestión ya es que eh, yo estaba todo verdaderamente preocupado, porque claro, decía yo, jago la puta, estoy trabajando para tener más fácil, pero claro, no voy a ser yo quien a tirar voy a toser otra vez. <coughs> sí. Eso, digo, no voy a ser yo quien a, a decir, a, a sacar sangre. Entonces les dije mi amigo, te lo digo, coño, no pasa nada, voy, voy yo a otro sitio que a mí no me importa. Digo, sí. Y bueno, pues me, me fue para allá, aprendió lo, lo, los, los míos datos, que después cuando dijo allí olvidarse, y lo que hizo fue sacar el mío DNI que lo, que lo llevaba, que lo diera yo para que se lo aprendiera. Y, y, y mandaría a la rapaza que lo escupiera de ir los datos, y mira tú que no nos parecemos, te y yo nada, ¿eh? Pero, pero bueno, coló, dio, dio el pego. Después saltó la cosa, años después... Que, que a mí ya se me pasará la fobia y cuando que tuve que hacer otro reconocimiento médico por otro trabajo, la, la, misma, la misma mutua, la misma clínica y entonces es, eh, la, la médico bueno, que eh, sigues fumando un poquitín y tal yo quedé así, tío, no, yo no fumé, no fumé mi vida y tal ah, vaya, pues esto está mal Bueno, nada, y bueno, tienes un, un poquenín de, de, ¿cómo se llama esto?, de, de daltonismo. No, no, yo daltonismo ningún, si vengo de hacer ahí el, el, el, la parte del reconocimiento ocular y no me dio ningún problema en ello. Y decía, hostia, esto está, está cambiado y tal. Y, y, y, y luego Pescaciem, en ese momento no me he dado cuenta, luego Pescaciem, que claro, ya que tenían ahí los, los datos de, de, de Tirolicio, no tienen los míos. Claro digo oye que no tenía más que mirar para mí decir nada ¿no? este rapaz metro ochenta me pasa a mí que no debe medirlo ¿no? Pero bueno oye nada estas cosas que pasen pero bueno nada tuvo mucha gracia aquello ¿eh? muchas gracias pero ya ves a dónde llegaba la la mi obsesión la obsesión no la mi fobia ¿eh? Eh, las fobias, además podían razonarme, pero yo empecé así, no oye nada y tal, da igual, o sea, las fobias, eh, cualquier tipo de, de neurosis, de enfermedad neurótica, eh, si tienen una cosa allí que no son susceptibles de razonamiento, tú no puedes razonar ya a una persona, tú no puedes razonar ya a, un, a una mujer anorésica que está en los huesos, eh, eh, cuando ella te dice, estoy gorda, Entonces puedes razonar non no, no estás gorda porque mira, peses estoy peses, no, no llega, no llega a razonar. tú no puedes razonar a un obsesivo que necesita llevar hasta con el el chuletes, el el pito el tomate que va que va a comer no puedes razonar no mira no hace falta porque no son cosas susceptibles de la razón a la razón de fecho razonar seguro que puedes razonarte la persona dice no no a ver si yo sélo perfectamente pero no puedes evitarlo porque hay una cuestión más eh, emocional y más, y más automática. Bueno, en mi caso, llegaba incluso a inventar argumentos que, que hoy veo que eran del, absolutamente delirantes para pa, pa decir bueno para pa, pa basar la, la miofobia ¿eh? a la estación de sangre. Llegué a imaginar cosas como que ya era perfectamente posible desangrarse a través de una vía o de algo así. ¿eh? Bueno, pues después aprendí. Eh, yo tenía una fobia tremenda, una fobia tremenda. Pero pero después me tocó me tocó ya un, ¿eh? en un momento de la vida. En este que os digo, eh, coleccioné en muy poco tiempo toda una serie de, de, de enfermedades gordes. ¿eh? Bueno, pues pincharonme por arriba, por abajo, pincharonme les venes, pincharonme les arterias, pincharonme el pulmón, pincharonme de todo, Y entonces bueno, pues cubre de espanto. Esto que dicen, en fin, oye, en fin, oye, tratamiento de impulsión tratamiento impulsivo dicen los los psicólogos clínicos tratando por exposición y por implosión cuando ya ha sido una exposición a los burros la sabiduría tradicional dice curase por espanto yo curé de espanto porque mira pincharonme tantas veces que como para no quitárselos una de dos o morría o morría la ansiedad o se me quitaba la tontería y quitóseme la tontería Otra vez más, los psicólogos clínicos dirían eh, curarse o reponerse del desorden mental o reordenar el tal, en, en, en, en, así en tradicional, ¿eh? quitarse la tontería, ya, pues a mí quitóseme la tontería, quitóseme la, la tontería de todo en aquel momento. Bueno, y, y la cosa es que como se me se me quitó la tontería pues bueno pues eh, esta vez que tengo que tengo trabajo eh, que por lo que sea eh, no, no entiendo por qué nadie me, me da trabajo a mí, no soy una persona yo de fiar, responsable y tal voy a estornudar otra vez <risa> eh. bueno no ya estornudar yeah. soname los mocos que no ya exactamente lo mismo yo he Eh, pero bueno el estornudo supongo que un acto involuntario y eso nacen los sonar los mocos y es más más voluntario más voluntarioso eh, si quieres bueno pues a lo mejor Y una cosa así ¿no? <coughs> sigo sigo yo con el mío relato pues eso eh, al fin y al cabo la cuestión y que por el motivo que sea eh, dieron me trabajo y un trabajo en el que por motivo que sea bueno por motivo que sea no porque casi todos los trabajos tienen bueno casi todos que todos, tienen contratado esto que es la vigilancia de la salud porque me parece que por ahí tan obligados y tienen que facete un un análisis o un reconocimiento médico de vez en cuando para bueno pues para ver que uno específico supuestamente del do trabajo ...del que pueda comprobarse... ...que efectivamente... ...el tu trabajo no está sentándote mal... ...hombre... si fuera por eso depende de lo que miren igual sí que ¿eh? sí que el, el, el trabajo no este no el trabajo en general a mí sienta me digamos que no me sienta bien ¿eh? que no me sienta bien eh, ya lo dije más veces seguramente oye pues ya te has hasta les narices de, de sentirme decir este estos pijaes ¿eh? muchos incluso os ofenderéis vos no me extraña ¿eh? porque hay mucha gente que, que, que el trabajo no lo tiene Y eh, yo igual tengo la suerte de tenerlo y, y por eso no debiera protestar lo más mínimo Hombre, no lo tengo yo tan claro Porque, a ver, también... ¿eh? Bueno, hay contra el trabajo tantas veces y esta noche en un lle el momento. Digamos que, le, que, que si realmente miras en, en el análisis en cuestión, en el reconocimiento en cuestión, si te sienta bien o mal trabajar, a, mí, a mí da menos no apto, pero pero vamos, ¿eh? no apto por trastorno mental, vamos, hostia, pero, pero vamos, ¿eh? enseguida, enseguida. Pero bueno, no, lo que falle, mirate, otras cosas. O saquen de sangre, ya os pues digo, te sabes bien, oficial ¿eh? faltan más dos pinchazos, el mejor recortan siete, o sea que tampoco <coughs> cuatro en un brazo y... y tres en el otro, que así, que tampoco llega una cosa que diga yo, oh dos pinchazos, madre de Dios, <risa> Curo de espanto, curo de espanto eh, también esta vez la, la enfermera encargada de hacerme la estación me hizo la gracia de coño escondiéndose, eh? <ríe> y yo reírla por supuesto ¿eh? tranquilicéla incluso diciendo cuando porque claro después de pincharme la primera vez y tener que sacarme la cuya y tal, pues la probé me sé que está jodida porque decía acabo una puta probé voy a tener que pincharlo otra vez dice y eso tranquila si no pases de siete no pasa nada hombre <risa> bueno va estas cosas al final como mala bien por cierto sé sí que tengo que decir ¿eh? que pese a pese a, a los míos venes difíciles ¿eh? que llega la manera en la que na que lo definieron de algunos, digo a ver falo casi siempre femenino. porque pocas veces me, me sacó sangre no me puso bien un ¿eh? paisano y un caso de estos todavía nos es que parece que hay bueno paisano hay determinados oficios tradicionalmente masculinos y determinados oficios tradicionalmente femeninos una babilla enorme que no tiene ningún tipo de base y que por fortuna con el tiempo va corrigiéndose Hombre, por fortuna o por desgracia, porque con la opinión que yo tengo del trabajo, lo mejor sería que no trabajáramos ninguno. <ríe> bueno, la cuestión ya que, eh, que eso, pues, pues eh, yo sé, veo, vi, pude comprobar la enorme diferencia que hay entre les, entre les y los profesionales de, de la enfermería en lo que a la extracción de sangre se refiere. ...porque de la misma manera que... ...la gran mayoría... ¿eh? Eh, con en salud... ¿eh? con ese salud... ...mira que cuantas... ...estoy hablando de una enfermedad... ...estoy hablando todo el rato de curar... ...que si curas de espanto... ...que si curas en salud... Adiós. ...bueno, y, cosas que pasen ...bueno, pues eso... ...que, que curan en salud... ...diciendo ese... ...bueno, pues... haciendo la broma... Ese, coño, ...es, coño, escondíesos... Eh, ...hostia, no se ven... Ay, ...bueno, va a ser difícil... la vez si las encontramos... Cuando todo poco no en bueno. alguna, que no hay ninguna broma de ese tipo, ¿eh? que no busca curar en salud, sé que va a hacerlo bien. <coughs> y después también, yo mismo, muchas veces, también a lo mejor, vas buscando eso de oye, pues, tranquilizar, digo eso de nada, ah, ya que les ven, esa que sí. Y hay alguna que me dice no, en absoluto. Y coño, pincho, sacó ¡Hostia! No me enteré casi. A la primera, topo la vena. ¡Madre de Dios! Lo que lleva la experiencia, ¿eh? En los, en los trabajos, sobre todo en estos que incluyen, bueno, pues unas destreces, ¿eh? ¡Joder! ¡Vaya, vaya, vaya! Bueno, pues eso. Eh, en el sitio este en cuestión, pues la, la moza esa eh, sacó me sangre... Eh, tuve que dar tuve que me en casa eh, y llevaron un, un bote. Entonces cuando me dice la orina, digo sí, y saqué el bote y, y, y, y de me entonces un turismo más pequeño, a la vez no, eso no, vete al baño y, y echa un poquitín aquí. Claro, porque la gente <risa> a lo mejor, bueno ahora, <coughs> bueno ahora supongo que ya hay mucho tiempo, eh, el mesu lleva a ser un ni a unos botes de plástico que que compres na farmacia pero bueno no me estrellaría comer alguno que llevara que agarrar una botella vacía y la llenar hasta arriba me sho y llevara para allá el otro día onde he un un chiste o algo sobre los análisis de mierda que también se analiza de vez en cuando los de pal análisis de mierda y una vez hice uno de esos Eh, Para nada de mierda, basta con un, una, una muestra del tamaño de una uña, no es necesario traer un cagarrontero o una movida por el estilo. Una vez que hice lo y fue muy gocho, porque yo claro, lo que hice fue, fue cagar después eh, con hielo de, de retrete. Y una gochada tremenda, eh Hombre, y, a ver, ya va, guantes de goma Pero inda sin una gochada tremenda, ¿eh? y, y me tiro el bote ¿eh? Y, ugh, Dios Val más una cordasa, eh y Mira que, que no que, ¿eh? que Que tenga yo problemas en hablar de cosas escatológicas y tal, pero Aquello parece, hombre Yo me está hasta vergüenza entregarlo En el, ¿eh? en el despacho De Ay, traigo otra, y era como, eh, bueno, a, de aquella vez me dijeron, me trae usted la muestra de heces, a, de algo así, ¿no? podía haberme dicho, traes la mierda, ¿Eh? dame el bote de mierda, yo claro, hubiera pues todavía mucho peor, y como otra vez, yo, yo, de llevar cosas en botes, no me los crees, ¿eh? estoy, estoy bastante... curado de espanto, otra vez falo de curar porque otra vez también tuve que, que, llevar, que llevar Lefa a un sitio bah, ese ya fue tremendo tío porque yo, yo, yo cuento pues, lo, ¿sabes? esto son cosas que no se cuenten pero ya sabes que, que yo en la radio cuento un todo, no eh, tengo problema hostia de, de, de ir a hacer el, un, un análisis de, de Lefa Y de decirme, no, pues hay que hacer. Cuando fui a recoger los resultados, voy a estornudar otra vez. O, o soname, así si es soname. ¡Ay! Joder. Y lo peor de todo es que estoy quedando en, en se inclines. A ver si, si tengo de alguno más pelvoso, porque si no, fui pasarles putes en lo que queda de, eh, de noche. de alguno más tengo. De alguno más tengo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Madre de Dios, Ay, Dios mío, madre de Dios, porque os falaremos siempre de Dios para, para estas cosas. Bueno, en fin, eso que fui yo a, a mirar a ver los resultados del análisis del EFA y. Y dicho el paisano que me, lo, que me lo estaba dando y tal, dice: ah, Estás jodido, no sé qué. Casi que había que, que guardar muestras por si alguna vez te de fan falta y tal, digo, bueno, pues sí, tal, puedes venir hoy. Digo, bueno todos dice sí tienes que de la casa coger la muestra muy el, el payano muy muy diplomático ¿eh? sacar la muestra tienes que de la casa sacar la muestra sacar la muestra y era pelármela la un hasta que hasta que saliere digo nada pues, pues nada digo nada pues, pues vale está bien y entonces joder pues imagínate Además, bueno, decíame el, el paisano, pero tiene que ser rápido, porque claro, si echas mucho tiempo, piérdese. Y Dijo, jajo la puta. Dije, trae un sitio caliente en el sobaco. Dijo, jajo un Dios. Y yo, bueno, nadie, muy bien. Fui para casa, y bueno, pues, de allí como buenamente pude, y, y claro. luego llegar otra vez al, al sitio ala, yo lo traigo y claro, la y, y, y, además en, en recesión que había una mozuca y tal y digo, cago en la puta, que esta moza sabe que vengo de, de meneármela ahí un momento y bueno, en fin qué sé yo, si fuera hoy en día pues, me la subo a ver, todo a ver que ya, muy vergonzoso nunca fui ¿eh? muy, tan sinvergüenza como ahora igual tampoco pero bueno hay una cosa, una cosa intermedia, digamos, no, no pero, pero, pero cuando, cuando aquello fue, fue, fue tremendo, porque, bueno, <risa> un, po un poquillo de palo, y tú, que. a ver, una cosa buena tenía, ¿eh?, <risa> ya empezaba a, a quitarse meto los vergüenzas, porque como ya tuviera a punto de morrer, ¿eh?, Porque ahora yo estuve a punto de morrer... ...y, y cuando eso... ...oye, quitas entonces quita, quita, mucho la tontería... ...es ¿eh? sí, que se te quita la tontería... ...más que ¿eh? con, con método impulsivo... ...eso sí que yo método impulsivo... ...ahora que lo pienso... ...estás ¿eh? más para allá que para acá... ...me acabo de que te sientes la tontería enseguida... ¿eh? ...pero bueno, a mí quedaba un poquillo de, de tontería todavía ¿Eh? ...y entonces todavía me dio un poquillo de palo... ¿eh? hay ahí, ahí el, el tubo de Lefa a la mozuca, pero bueno son cosas que hay que hacer de ese mes de ese mes en cuando yo me palo un día que tuve que, que entregar el bote de mierda, yo me palo un día que tuve que entregar el, el tubín de Lefa en bueno, no me daría palo, yo no me daría palo ningún porque ahora lo he dicho, ya soy soy sinvergüenza absoluto y, y, y no me da palo, yo yo creo que nada nada o casi nada bueno sí, hay, seguro que hay cosas que sí No, pero poco. Seguro que, seguro que no. Oye, que, en serio, ¿eh? estoy pensando ahora qué cosa me, me daría vergüenza y, y yo cuido que, cuido que cada vez menos. No se me, no se me, no se me está ocurriendo ninguna. ¿eh? No se me está ocurriendo ninguna. Voy ponemos un cantar. ¿Qué os parece? ¿Eh? Voy ponemos un cantar, pero la, la cosa, y ¿eh? que, que tengo que tengo que buscarlo. ¿eh? porque en este programa que no llega a actualidad menos cuando sé que llega a actualidad ¿eh? y que últimamente y, y casi siempre de actualidad pues eh, quiero poner un, un cantarín de, de actualidad un cantarín que me parece que ya sonó de alguna vez en, en Aledonia pero bueno, en tanto tiempo como no van, a, como no van a, a sonar los mismos cantares más de más de una vez eh, este en cuestión no os voy a decir cuál lleve ¿eh? ¿Eh? pero yo que en cuanto lo sintáis ¿eh? vais a decir, joder, anedónico y es miserable hasta, hasta para poner cantarinos ¿eh? sí era no, un po' vital joder, y así nada, y, y así nada na. entonces mira, voy a ponernos uno, que, que lo he dicho que ya sonó una adrenalina en un momento en que no ya era actualidad, pero que ahora mismo, pese a que el cantar y muy bello Está de, de absoluta actualidad. La multitud se agrupará en aquel sucio puerto, Las banderas rojas ondearán, azotadas por el viento, y una niña cubana pequeña escondida. la ocasión de matar Sigue sintiendo Radio Cucaracha, sigue sintiendo Radio Cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada y en el www.radiocucaracha.org Que no sé, eh, no sé yo por qué me parece que esta semana eh, yo un poquillo no eso que estoy diciendo del... www.radio.org porque no tengo a nadie en el chat y eso es muy raro porque oye, pues, bueno muy raro que sé yo hubo temporadas de tener a mucha gente en el chat todos los jueves y hubo temporadas de no tener a, a casi nadie pero bueno hoy una un, un día de esos de, de no tener absolutamente a nadie tiene una ventaja una ventaja para mí ¿eh? Porque el, el fecho de no estar acompañado, ya no volví a estar acompañado de ese día que, que vino el cabezón que a hacer el programa conmigo. Y de eso ya, hay mmm, poco menos de, de un año, está a punto de está a punto de hacer el año interú. Eh, sí, está a punto de hacer el año entero Y desde de ese día no volvió a nadie a hacer el, el programa conmigo. Y, y, y por lo menos hoy pues me quedaban los chateros, pero, pero de ese mes en cuando hay chateros, de ese mes en cuando no hay chateros. Esta noche no hay chateros. <risa> eh, bueno, pues la ventaja que tiene es que si no voy a terminar pronto, ¿eh? Porque lo normal es que los chateros me, oye, pues me afalaguen para pa seguir un, un rato más, cosa que de que, el, que yo protesto mucho y tal, y tal pues, Estoy encantado de mi prestamble de Dios, fue hacer radio. Y cuando llegue una cosa interactiva y tal, y hay una retroalimentación, pues más todavía. Eso sí, el programa es me ¿eh? bueno, me vayas a pensar que voy a cambiarlo yo, porque ¿eh? Que sí, sí, que hoy fagré 300 aquí, 300 en soledad más, ¿eh? Yo como, como aquellos 300 hombres solos, frente a los unos cuantos miles de, de, de, de persas, bueno, pues en este caso soy yo más. Pero 300, pero en realidad soy uno. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Si me entendéis, explica pues no me entiendo ni sea. yo, Pero bueno, seguiremos un poquitín con el con el tema con el tema de esta noche, ¿eh? con el tema de esta noche que más o menos el, mira, el tema de esta noche al final convirtióse en, en más que, que hoy te vas a hablar de la enfermedad, sí, en general, porque apetecía a mí hablar de la enfermedad y al final acabé hablando de las extracciones de sangre, básicamente, de ¿sí? los reconocimientos médicos del, del trabajo. Ya os digo, eh, llegó mi hoy, a, a acordemos porque llegó mi hoy el, el resultado de, de uno, los resultados de, de un reconocimiento de esos, y, y nada, lo que venía ahí, pues yo que, bueno, cojones, que estaba bien de todo, ¿eh? que estaba bien de todo, yo que estoy malo, que, que nunca me pongo malo. Sé que estoy, estoy malo por, por el estrés y, y, y por estas cosas de, de tal, pero bueno, oye, ¿m? porque yo si no soy una persona muy tranquila y no me, casi nunca me pongo malo, porque, uno, a lo mejor porque ya ¿m? todo lo malo que tenéis que ponerme a gastar luna aquel mes en que colecciono enfermedades, ¿eh? sí, sí. que si sí, cáncer, que si sí, neumonía, es que si sí, meningitis, que si sí, que si sí, es que bueno, una cantidad de cosas, algunas bronquites, no eso vino de un pues no fue en aquel momento, algunos bronquites tuve más tarde, bueno, chunta de cosas, pero llevas hay gotas, muchas piñaínes, eh, Muy piñaínes, y hombre, y uno no puede pensar, yo muy curioso, no puedo pensar que a lo mejor, precisamente, pues Oye, el, el agarrar tantas enfermedades y un palo muy grande, oye, pues fue fue muy curioso para mí, porque, porque, porque yo cuido que la época de mi vida que recuerdo con, con más alegría. Fue la época de la vida en la que más disfruté. ¿Eh? No en el momento, ¿eh? o bueno, en el momento no estaba mal, ¿Mm? o algún día sí. Eh, imposible estar bien. Pero en el momento no, no estaba mal del todo. Y, y Pero después estuvo extremadamente bien. ¿eh? Tuve un tiempo extremada, extremadamente bien. Un tiempo que llegó hasta más o menos cuando... cuando un poco en, un poco después de empezar a, a hacer la anedonia. Eso es cuando nació el anedónico miserable. Normal, lógico, que naciera en ese momento. no Hasta entonces... yo cuido que no llegue a Amazonia, cuido que más bien, más bien todo lo contrario, más bien todo lo contrario. Tuve ahí unos años pocos, muy pocos, eh, dos años, tres, que disfruté de la, disfruté de la vida, en buena medida. A ver, disfruté de la vida y un decir, cosas buenas, cosas malas, había días que estaba más contento, había días que días que estaba, que más triste, más baixo, supongo que un poqueñín como todos. ...pero... ...venía de un tiempo en el que... <coughs> en el que vivía enfadado... ¿eh? ...pasé muchos años enfadado... ...no sé exactamente con qué... ...o sí o si sí, lo sé... ...pero pasé muchos años enfadado... Y muchos años siendo miserable... ...pero en otro sentido que el de ahora... ...coño, Macetu... <ríe> personaje que corto de esta manera... ...Macetu, metíos en el chat... ...buenas noches, Macetu, buenas noches... ...entonces dirías, va a ser que igual... ...bueno, no sé... Eh, más a tú, si, si furruga el, el sentido del el internet, pones malo ahí, si no, si no, no me lo pongas. <ríe> Suena muy gallego, pero sí, ya sí, si sí, sí, sí, sí, me sientes, pónmelo ahí, si no me sientes, tranquilo no hace falta que lo pongas. <ríe> bueno, pues que decía yo eso, que el alto que el tiempo, yo, primero, eso pasé, pasé un montón de años enfadado, enfadado con todo. ¿Cuántos años ellos ser? Pues. Pues, igualmente una década, Pasó una década enfadado. Y después de esa década enfadado, regaláronme, regaláronseme esos dos años de. Dos años y pico, de tres años, dos años y pico, tres años de, de bueno, de, de felicidad, de bienestar. Estaba a gusto. Estaba ¿eh? a gusto eh, conmigo mismo, con la. con las cosas que que hacía que llega y bueno pues sí estaba contento después vino vino esto de de esta no sé de esta insatisfacción permanente insatisfacción ¿eh? sorda y satisfacción sorda porque tampoco no en un como como se de antes no hay una insatisfacción sorda eh, que está ahí y que sencillamente Eh, nunca noté del todo satisfecho Ah, me dice Maceto Buenas tardes y como me alegro de escucharte Pues te siento bien por la web de Radio Cuca Bueno, pues oye, alegro me. Yo pensaba que como no había ningún chatero Pues igual que ya era que no se, que no se sentía eh. <risa> Ay Dios, ese botón de la tos Joder, ponímelo en una mesa Para que para que yo pueda calcar un botón dos, ¿eh? Y bueno, en fin, cosas pues Que eso que, eh, curiosamente, eh, curiosamente fue un, fue un tiempo muy bueno. Eh, fue un tiempo muy bueno y que me llevó a, a pensar mucho en eso de, del pensamiento positivo. ¿eh? Vosotros podéis decir, bueno, pues una chorrada como, una, como un vino, ¿no? Joder, es que, que, que, en el sentido de eso que dicen, de, ah, piensan una cosa y esa cosa. Me cago en este, ahora llenas en medio de chateros esto. acaba de, de, de conectarse me también maría y un tal west 976 ¿eh? tremendo ahora que ya que ya iba yo acabando pescacías pues de como ya la como ya la cosa ¿eh? ¿Eh? con lo malo que estoy Esto, no, hay que aguantar un poquito más bueno, anda, pues hay que bueno, habrá que aguantar un poquito más si me da el juego, eh si no me lo dais aquí no aguanto nada porque joder ¿eh? Un tao no para pa tener que andar aguantando. Un yo hoy para pa ello. Simplemente quería. Esta reflexión sí que quería hacerla. Eh, el, el fecho. Yo una reflexión que hago eh, tanto. Por. Que dices, María, hola, enhorabuena por, por tus 300 poscas. Eh, bueno, María, yo hay mucho decir. Habrá 300 poscas en el momento que yo termine el programa, eh, exporte esto en mp3 y no hay haya ningún fallo, y después ella ¿eh? quiera subirlo. Entonces, en ese momento, pues habrá 300 poscas. ¿eh? Mientras tanto, no te creas tú que, que, que les tengo yo, todos es conmigo, ¿eh? todos conmigo con los poscas, pero bueno, eso, que seguimos con, con el tema del pensamiento positivo y el negativo también, eh, claro. a mí personalmente una chorrada como la de pino repito ¿lo? mira que dice macetu empiezas antes de que esté el programa ah coño mira macetu no se enteró de, de, del cambio de, del cambio horario sí oh, ya van pues cinco o seis meses cinco meses Eh, que ya lo entamo lo entamo en antes supuestamente a las 9 fue gol por los hombres 9 pero hay mentiras ¿eh? siempre acaba acaban siendo las 9 y 10 9 y cuarto o más ¿eh? supuestamente hacía lo para acabar lo primero Y, ...y así nadie pa' casa tempranín... ...porque madrugo mucho... ...pero después resulta que viene toda la gente... ...a, a metésseme a les, a les diez y pico... ...y bueno, a les diez y pico no... ...que no son todavía... ...ah sí, son las 10 diez y pico... ...y viene toda la gente a metésseme a las diez y pico... ...y al final acabo yo haciendo... ¿eh? ...faciendo el programa de largo... ...y acabo durmiendo poco... ...y claro, así coño yo les... ¿eh? ...porque, porque si yo con el pensamiento positivo... ¿Eh? y situaciones de, de estreses y demás. Eh, Había muchas veces que yo tenía esta discusión con el con el chatero Fuku, ¿eh? que te de, de venir el eh, tiempo. Y normalmente la, la discusión viva mmm, un poquito en la vía de, de pensar si el, eh, por ejemplo, bueno, pues muchas funciones del organismo humano que consideramos involuntarias podiendo de alguna manera someterse al control voluntario, yo ya era, eh, ya era y soy defensor de que, de que sí, ¿eh? y, y él ya era defensor de que incluso muchas de las que, que supuestamente pensamos que son voluntarias, en realidad son, son cuestiones instintivas y demás, eh, ¿Salir alguna vez eso del, del pensamiento positivo y el negativo y tal? Y de ahora, ¿quién puede creyese que, que el pensamiento positivo por pensar en una cosa va a pasar? No, por pensar en una cosa no va a pasar. Pero por pensar en una cosa sí que ya es posible, por tenerla siempre en, la, en el pensamiento, siempre en el deseo, sí que ya es posible que prestes más atención a, a acontecimientos que, que lleven a. al gamar esa cosa, que, que tú mismo desarrolles eh, cosas, que desarrolles acciones que lleven a al gamar esa, que conducen a al gamar esa cosa. Eh, yo pienso que el pensamiento positivo y el negativo y, y esto no, no más ni nada por el estilo. Es sencillamente el, lo, lo que otros llamen motivación. ¿Mm? El pensamiento positivo positivo, no y hay otra cosa diferente de estar de, de motivo para pues, hacer cosas, eh, para ver cosas y para y pa ir por el camino adecuado, porque estás mirando para arriba, no estás mirando para pa el suelo ¿eh? yo como sea, no doy cuánto sí mirando para el suelo, yo no salgamos no nada, pero bueno, oye, en fin eh, eh, eso no sé por qué metí ahora este inciso porque de lo que yo quería quería hablaros un poquillín y era del ...control voluntario de, de algunas cosas que son in, supuestamente involuntarias. Eh, por ejemplo, más sentir más yoñe el, el sistema inmunológico. Yo cuido que es perfectamente posible eh, eh, controlar el propio sistema inmunológico. Al menos controlar al 100%, ni mucho menos. Pero sí influye eh, el hecho de que el estado de ánimo eh, y la actitud... y demás incide inciden en el en el sistema inmunológico, yo cuido que tampoco no llene ninguna, Cuido que tampoco non llene ninguna ninguna locura. De hecho, bueno, pues llega una cosa bastante aceptada por la gente que por la gente científico que que trabaja en esto en esta serie de temas, ¿eh? Eh, bueno, sí, el, el hecho de, de que las emociones influyan en, en, en cuestiones puramente orgánicas Porque claro, a ver, también es verdad que en el mundo en general Ya falé muchas veces de ese tema del tema del dualismo Pero que en el mundo en general tiendes mucho a, a mantener ese antiguo dualismo mente-cuerpo eh, Perdón, alma-cuerpo, ¿eh? ...a convertirlo en el dualismo ese eh, tan curioso que sigue hoy en día y que lo mantiene mucha gente... ...pero que sin embargo no tienen, no sé, a ver, qué, qué argumento pueden dar a fallaízo para eh, pa mantenerlo... El, el, el, ...el dualismo ese mente-cuerpo, ¿eh? como si por un lado hubiese algo que fuera la mente... ...y por otro lado hubiera algo que fuese el cuerpo, lo físico y lo mental... ¿eh? ...que lo mental va por un sitio y no influye en lo físico y, y viceversa... ¿eh? O, o, ...¿o será que llevo todo lo mismo? Hombre, cuando piensas que llevo todo lo mismo... ...sencillamente porque no hay ningún motivo... ...para pensar que sean cosas diferentes... ¿eh? ...no lo hay, no lo hay... ...incluso, bueno, pues... Eh, ...yo sentí a historiadores de estas cosas... pues de explicar cómo fueron viendo para atrás y, al contrario, los orígenes del, del dualismo. ¿eh? El dualismo incluso es alma-cuerpo, que parece ser que, pues, por ejemplo, en algunos antiguos, mismamente los filósofos presocráticos, no lo había, no, no tenía ningún motivo para pa sostener esa religiosa de que existía de algo, ¿eh? de alguna entidad diferente de, de lo que era el, el, el cuerpo. O sea, el, el, el individuo, eh, la conciencia, era el cuerpo. Eh, el cuerpo que tiene una serie, un organismo, que tiene una serie de funciones, eh, y del furrolamiento de todas esas funciones surge una propiedad emergente que llega la, la conciencia. Y, y para que, ay Dios, como estoy... To No puedo ni mantener el, el discurso porque porque entrame los mocos, tengo que sonarme. Dios, qué mierda. Bech. Voy a sonarme, perdón. <risa> <risa> que bien suena, eh. <risa> pues eso, que, que solamente si mantienes esa posición dualista, que no deja de ser una posición. Bueno, pues una creencia <coughs> similar <coughs> a una creencia religiosa o una creencia mitológica. No está fundamental de nada, por lo tanto, eh, a ver, un más que es una creencia, y una afirmación eh, que como mucho puede mantenerse por fe, nunca, por, nunca de otra manera, nunca de ninguna otra manera. Y entonces si no la mantienes, pues cuido que no hay ningún motivo para pensar que... las funciones mentales, esas que llaman mentales, no puedan tener influencia en las funciones físicas, igual que al revés. Yo cuido que a hay de ser ni para es raro ¿eh? que en de, de, determinadas condiciones físicas influyen en las mentales. Curiosamente al revés, para que cuesta más trabajo, más trabajo es emilarlo, que sé yo, pues si estás malo y todo en la barriga, que yo una cosa... meramente física, en principio, aunque bueno, la experimentación del dolor y tal, no sé, a lo mejor podía considerarse un fenómeno mental, ¿eh? aunque bueno, no lo sé, no lo sé, a ver, a ver, que esto tienen que explicarlo los dualistas, yo no tengo por qué ponerme a explicarles cosas de ellos, pero bueno, eh, eso cuido que nadie de... Nadie extraña decir, joder, pues ya es normal que una persona que está dolorida te ha de, ¿eh? de mala leche, ¿eh? que, se suele, que se suele decir, bueno, pues, pues a nadie extraña, por embargo, todavía hay gente que eh, que sigue poniendo en duda que el hecho de, de estar feliz... ¿Eh? estar feliz, contento, positivo, optimista, que influya también en, en ese sistema inmunológico y en incluso seguramente en muchas otras funciones del organismo, ¿Eh? seguro que sí, seguro que sí. Eh, yo estoy absolutamente convencido de que pues sí, claro que el claro que el, eso que llaman el pensamiento positivo, claro que, que puede influir positivamente en el desarrollo de algunas enfermedades. pocurales, eh, hombre, pues a lo mejor de algunas sí y seguramente otros no. Tuve un factor, digamos, exclusivo y excluyente y es sencillamente uno más, pienso yo, que tiene uno más. Más importante, menos importante, bueno, pues no lo sé. Los que se dediquen a, a estas cosas tendrán que tendrán que dilucidarlo de alguna manera. Yo pienso que sí que es muy importante. ¿eh? Pienso que ese sí que es muy importante. uno por, por la la la propia influencia en sí que pueda tener eso el, el furlamiento de una de una función en en, en otros ¿eh? por ejemplo bueno pues está bastante estudiado que eh, el, el el fecho de, de afrontar positivamente una enfermedad pues ayuda a la, a la recuperación ayuda no produce, la, vamos a decir que provoca la recuperación, pero vamos a decir que ayuda a la recuperación y todo lo contrario, el, el desdechase, el... el, el, el, el tarde bachón, ¿eh? pues seguramente eh, provoca todo lo contrario yo cuido que aquí ya alguna vez conté esa apreciación mía eh, que yo vi en personas que decidieron morrer ¿eh? que hubo un momento en el que decidieron bueno, pues se acabó y voy a morrer y conseguirlo y, y una influencia y una influencia eso está por una parte y luego por otra parte también está ta el avión de explicación del pensamiento positivo que yo os digo que no lleva una explicación mágica ni, ni que dice, ah, oh, piensas en esto y ves y entonces bien, porque nada sencillamente pienso que, que cuando pienses en, en una cosa ¿eh? cuando la, la tienes presente cuando la desees mucho y cuando tienes ese sí, convencimiento esa motivación de que bueno pues que tal cosa que ya es posible que ¿eh? que puede suceder que puede salga mala pues seguramente ahí bueno pues se pone más atención en determinadas en determinadas en cosas Eh, se ven cosas eh, eh, que pueden intentar hacerse para conseguir esa cosa, se ponen en marcha se despliegan conductas y acciones encaminadas a conseguir eso, que de otra manera si, si no eh, pues esta gente que piensa ah, yo total no tengo una que hacer, no influye nada y esto puro azar eh, vamos a poner un, un ejemplo que Eh, yo pongo lo, pongo lo muchas veces Cuando intento convencer a bueno, intento convencer Ya sabéis que yo soy poco de intentar convencer Pero bueno, pues yo qué sé A mí pone bastante de, del fagado eso De, de la gente que, que te viene Y te dice eso de Mira, yo fumo ¿eh? Pero total, ¿qué más da? Porque un cáncer de pulmón Póntate igual aunque no fumes Entonces total, pues yo fumo Que préstame a fumar pues a mi padre muy bien que fumes si te presta a fumar, hostia, voy meterme yo y dice, no no fumes o oh, si sí fumes ¿Sí? te presta pero no me digas esa chorrada de queda exactamente igual porque no es verdad ¿eh? no es verdad yo es verdad que darte un cáncer de, del pulmón en sin falta de fumar sí y es verdad que es igual que fumes que no que no fumes no eso no es verdad ¿Son compatibles estas dos afirmaciones? Pues sí que lo son, sí que lo son. Eh, el, por ejemplo, esa enfermedad en concreto, el cáncer, y es una cuestión probabilística, seguramente tiene su componente su componente hereditario. Sí, seguro que seguro que sí. Eh, pues hay gente con una mayor predisposición y gente con una menor predisposición. no sé si de alguna vez este argumento en antena pero, pero si no lo di antes no do, es ahora no pasa nada ¿eh? no pasa nada eh, yo por ejemplo eh, veo una persona que tiene una posibilidad de, de agarrar un cáncono tiene una posibilidad de nacimiento del de 60% porque tiene unos genes muy chungos y bueno pues tiene una posibilidad de estropiarse eso del 60% claro Si fuma, igual esa posibilidad de 60 conviértese en un 90. ¿eh? Pero bueno, y si no fuma, y llega una vida sana y tal, bueno, pues sí, hasta cierto punto da lo mismo porque sigue teniendo probabilidades muy altas. Pero coño, lleva una vida sana, eh, cuídase, no fuma, no, no vive en la ciudad, no tiene quemadores de usuario muerto cerca, no tiene industria. ¿eh? Y entonces, bueno, pues está ahí tan contento. ¿eh? ...y, y no agarra la enfermedad... ...pues agarrarla sí... ...porque, oye, pues por desgracia... ...tiene una posibilidad... ...una probabilidad genética... Bueno, dentro entre de lo que cabe alta... ...del 60%... ...y hay otro que a lo mejor tiene la fortuna... ¿eh? ...la fortuna... ...de, de tener un, un organismo de puta madre... ...y una herencia muy buena... ...que entonces es... ...en lo mejor solo tiene... ...una predisposición genética... ...a agarrar... ...una enfermedad de esas... ...un cáncer... Pues, ...pues, yo que sé, de un 10%, entonces, aunque fume, ¿eh? pues, pues subí del 10, de la misma manera que yo estoy subí un 30, del, del 60 al 90, pues este si fuma, subí también un 30, subí del, del 10 al 40, ¿eh? y el otro que no fuma, sigue teniendo 60, y este que sí si que fuma, pues tiene más 40, ¿eh? Entonces, es eso, si lo ves nada más y no te preocupas de, de, de, de mirar más, puedes decir eso de, ah, oye, pues da lo mismo, da lo exactamente lo mismo porque puede agarrar un, un cáncer uno que, que no fume. Sí, pues puede, puede pero tus posibilidades de agarrarlo si fumes van a ser más, ¿eh? van a ser muchas más. Estos, estos días. esto ya básicamente por si me está sintiendo mejor algún algún amigo de los que me están a mí todo el día dando la vara para que para que me meta en las nuevas tecnologías que no es verdad que no me meta en las nuevas tecnologías hay de algunos que sí y otros que no ¿eh? a de hay algunos que me gustan mucho y hay otros que bueno pues que no ni veo que siento necesidad de, de tenerles <risa> Ey. no siento necesidad de tenerles sí es verdad eso que a ver sí que tengo cierta paranoia y que me y que por un lado no siento necesidad de tenerles y por otro veo pues el, el control total que a lo mejor supone el, el tener algunas de esas tecnologías ¿eh? el, tar, el el ser usuario y el bueno pues el ceder privacidad a cambio de bueno pues de una serie de cosas buenas Que yo no les siento necesarias y por ese motivo no, no lo tengo. De la misma manera, hay otros que sí siento necesarias y estoy dispuesto a, a ceder parte de la, de la mi privacidad a cambio de, de esas cosas que se son placenteras y necesarias. Placenteras es el placer que puede sentir un anedónico, a ver si me entendéis. ¿eh? Pues eso. Eh, en este caso, no siento esas necesidades. Pero ni, ni en esas necesidades, aunque les pudiera sentir alguna, pudiera, vaya, pues decir, ah, pues préstame para estar más en contacto con la gente, para tal, eh, digamos que no superen, eh, no superen este sentimiento paranoico que yo tengo y que me fae ser reticente a, a, a dar algunas cosas de esas, a dar algunas cosas de esas. Bueno, pues la cuestión es que muchas veces, pues piensen, piensen, oye, pues. No voy a decir que es sin razón, pero con mucha razón que el argumento de peso llegue precisamente a la paranoia. Yo soy más de pensar que el argumento más de peso y la, la falta de necesidad, eh, la falta de motivación y el argumento más de peso. Es lo tú también importante. Y entonces dice eso de que más hambre, no pasa nada, si total ya te tienen controlado, y esto igual. Pues, pues no, pasa como con el cáncer, igual, no ye, ye, y llegue parecido Eh... eh Y ahora, ahora mismo yo, y seguramente la gran mayoría de la gente, estamos controlados, por supuesto. ¿eh? Por mí poquitines cosas que tengas, de alguna, pues hay muchos que les tenemos. ¿eh? Eh, y entonces, bueno, pues por esos pequeños sitios nos controlen. Y exactamente igual que, que tenerlo todo, en este caso, bueno, pues tener eso del teléfono que que, que gratis y de papu... ...por algún motivo será gratis, digo yo... ...te permite comunicarte... ...con la gente y tal... ...hombre, pues... perdona yo sigo manteniendo que no... ...que no es verdad... Que, ...que una persona que no tenga absolutamente nada... ...pues, pues cederá... Un, ...un porcentaje ínfimo... ...inapreciable de... ¿eh? ...de la su privacidad... ...personas que tenemos de algunas cosas... ...pues tendremos un porcentaje X... ...pero personas que, que tengan eso... ...pues igual ceden 2X... ¿Eh? bueno que van a poder pillarnos igual si quieren, sí seguro segurísimo eh, que van que va a suponer la misma dificultad no no, no, la misma dificultad no va a suponer, va a suponer una dificultad, parecida pero no va a ser la misma no va a ser la misma en ningún caso, vale eh, pues como como el fumar y, y el cáncer pues viene a ser una Una cosa similar. Elián González, el niño que esta semana sobrevivió a un naufragio después de haber salido de Cuba junto a 12 balseros, se ha convertido ahora en el centro de una controversia internacional por su custodia. El gobierno cubano dijo hoy que el padre... No estamos de acuerdo que regrese eh, a un sistema comunista. El rey. coño, está en silencio ahora la música de fondo jajo la ley sí, bueno, si ponéis es mucho la orella jajo la puta yo no putada porque, joder, ahora que, que me hacía falta a mí porque acaba el, el cantar ¿eh? y ahora tenía que, que subir la música de fondo y... ah coño, está parada espera, no es que te abasino es que por el motivo que sea Bueno, por el motivo que sea porque soy un no le di yo al, al botón de, ¿eh? de repetir. A ver, mira mira ya ahora cómo va. ¿Ves? Como ahora suena otra vez, porque ya, ya ido al botón otra vez. Ay Dios, soy un puto desastre. En fin. Soy un puto, soy un puto desastre y estoy, y estoy fecho, un, estoy fecho un desastre hoy. Entonces, mira, lo siento mucho, oye, préstame la Dios tener aquí a, a Macetu y, y a María, pero, pero bueno, yo sé que Dios va a parecer mal que, que, que, que me, me vaya terminando, ¿no? A ver, hombre, que sí, que ya lo sé, que tenía que seguir haciendo programas a las 10 no a nueve, que, que, que. Joder, sí, vale, que es verdad, pero oye, que, que madrugo mucho, joder, y yo soy de esos que. Tengo, mira, conozco gente que que duerme cuatro horas y, y que está feliz en la vida, y vive bien. Yo soy de esos cabrones que tienen que dormir por lo menos siete, ¿eh? Y para mí es el tener que dormir nueve, que yo como como estoy yo bien, pero pues no, duermo siete nada más, y hay días que incluso menos, y entonces luego pasa pásame esto que me pasa, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Que, ¿Que este catarro que lleve porque sí? ¿O que lleve por cambio del tiempo? ¿Lle porque vino el invierno? No, no, claro que no. Este catarro lleve por dormir poco, dormir mal, tener muchas preocupaciones, muchos muchos muchos estreses. ¿eh? Por eso lleve el catarro ¿eh? y no por otra cosa. Si pues yo estuviera feliz y contento, pues seguro que no agarraba catarros. De fecha, últimamente agarraba poquísimos catarros. Llevaba años casi sin agarrar catarros. Siendo anedónico y todo, nunca, casi no agarraba catarros. O ¿eh? sea, pues que, que imagina, joder. Bueno, esta noche visteis que, que la música ahí de actualidad. Recuperando un poquitín ¿no? hoy en el, en el programa 300, en el podcast 300, recuperando un poquillo de la, aquello que hacía en los primeros tiempos de Anatónica que hablaba de una cosa. Eh, Diz, Macetu. ahora que sé que, que empiezas antes estaré por aquí a las 9 pues agradecerás agradecerás mucho que ¿eh? que te, tener compañía ya a las 9 ya, pues, ya te digo 9 a veces llega 9 y 10 nueve y cuarto nueve no y 20 pero bueno intento intento no no no no no no mucho porque si no no te no no no un no Y no, no María ya sé que no puede, pero bueno, pedí perdón, pedir mucho, mucho perdón. Y las demás, joder, a ver si, si, si vuelven a meterse, yo qué sé, el fóbico, eh, a ver si vuelven a meterse el cabezón, a ver si vuelven a meterse el foco, eh, joder. A mí prestaría mucho Pero bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? De la misma manera que digo yo Que eh, que este programa es mío Y lo fuego yo como quiero Y tal, pues oye, de la misma manera Tengo que Que, que, que, que reconocer Que la, la gente si, si da la gana Meterá así, y si no da la gana No se meterá, no vos paed Paedme la mí, Y, y, y ya os digo, soy miserable y en, y nadar o sea, que entiendo que, que a lo mejor otras personas que sean menos miserables que yo pues pues con más razón todavía. En fin, oye, gracias especiales, agradecimientos especiales esta noche, por supuesto, ¿eh? Como como no podía como no podía ser de otra manera para los collazos que tuvieron en el chat, ¿eh? Un saludo muy grande para Macetu y para María. Y como siempre un saludo, un beso y un abrazo enorme para toda la gente que siente a esto a Tapíes de cualquier otro medio, gente que lo siente en directo y no tuvo en el podcast, gente que lo sienta descargado en el podcast, que se, que se yo. A todos, un abrazo, un beso y por favor, que no hemos colla, joder, que no hemos colla, Vale, venga, hasta la semana que viene.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 Que no te toquen Que no te toquen Que no te toquen Que no te toquen Eres un caricho pero sabes ya que a la vida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 Que no te concha, no, no. no te concha, ya no, no. no te concha, no, no. no te no, no. Ya no te concha.